Eh, disfrutamos muchísimo este, este triunfo y la verdad que nos costó muchísimo. Un trabajo de 40 minutos que tuvimos casi todo, de montación larga. Cambiaron todos por peli, así que nada disfrutarlo todo porque la verdad que desde eh, que menos jugó hasta que más jugó, eh, la verdad que es impresionante el bueno, el partido perfecto y cumplimos eh, Sí, hicieron, eh, hubo falencias, obvio. Eh, sabíamos que no iban a atacar el poste bajo y en un momento lo hicieron daño, pero bueno, algo teníamos que regalar y bueno. Eso no, nos sirvió para poner el partido. ¿Es el partido más importante de esta generación? ¿Es el más, el más importante de todos que ganaron? Eh, creo que sí. Eh, porque bueno, por el rival que era, por la instancia que es, creo que es el más importante. Y bueno, ahora disfrutarlo. Marcos, fue muy duro adentro, ¿no? Eh, sí, sí, se nota porque todos salimos lastimados, todos salimos cortados, lesionados, pero bueno, eso es lo que es el equipo. Y ahora, nada, aprovecho el próximo partido a más duro, así que a trabajar en el doble.